Y desde la banca aportó muchísimo este, el otro extranjero eh, Forbes que metió diez puntos y tomó cinco rebotes. Diez rebotes y ocho puntos para eh, Basabe, el pibe que, que también ha aportado mucho. Buena victoria de Argentino de Junín que se hace fuerte en el Fortín de las Morochas y con esto ya repasamos dos partidos eh, donde hablamos de, de protagonistas y donde te contamos algunas de las novedades, no por ejemplo esta que te decíamos de Enzo Ruiz este, para fichar en el conjunto de Quilmes eh, seguramente por, por algún reemplazo temporario de tres meses ojalá que se después se pueda quedar Enzo y pueda tener trabajo, pero uno de los que vuelve a la Liga Nacional, uno de los que debuta en la Liga Nacional, que estuvo en la Liga del 85, que fue uno de los eh, que empujó, de los que creyó eh, en, en este proyecto que trajo León Nasnudel y que a través de la revista El Gráfico con Osvaldo Orcasitas Este, impulsaron que fue la Liga Nacional como el mejor desprendimiento deportivo de, de, de todos los tiempos diría del deporte en la República Argentina, eh, fue Instituto de Córdoba. Y hoy debuta Instituto, un equipo que también le hace muy bien a, a la Liga Nacional de Básquetbol y que va a debutar frente a la Unión de Formosa. Por eso vamos a hablar con su técnico Máximo, eh, Maximiliano Segorman. ¿Cómo te va, Maxi, qué decís? Buen día. Hola Fabi, ¿cómo estás? Buen día para vos para la audiencia. Sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo está todo ahí por este, por el equipo de la gloria? Bien, bien, con mucha expectativa, mucha ansiedad. La liga ya tiene una semana y bueno, y, y nosotros tocó arrancar hoy, así que con expectativa, con ganas, como decíamos recién, la vuelta de, de instituto después de 29 años a la, al máximo nivel y, y que me parece que para para para el club es, es un momento histórico y muy importante. Y, Y bueno, disfrutándolo mucho y, y con mucha energía y ganas para, para hacer un buen papel y además este me, me parece que no no lo vi el estadio este no no puedo decir que que cómo está en persona pero por lo que se ve en fotos y por y por todo el informe que mandaron y algún video también que anduvo circulando en las redes sociales este uno pudo ver que la dirigencia se ha movido muy bien y que ha trabajado muy bien Eh, y que van a presentar un estadio eh, muy lindo. Yo lo conozco de haber ido a transmitir muchas veces el torneo nacional de ascenso, y en algún momento, inclusive, este, ir a ver los torneos regionales, porque me acuerdo que en algún momento, en, aquel, en, en el momento en que fuimos era la Liga C, porque el Instituto había dejado de jugar, y nos tocó hacer un playoff de Atenas de Córdoba, y entre partido y partido nos quedaba justo el viernes, Y, y justo jugaba instituto y fuimos con, con Bruno Lava, que, que es hincha de instituto. Este, y el estadio ya era un estadio lindo, eh, pero quedó, me contaron que, y por lo que vi, muy lindo con las reformas, ¿no? Sí, sí la verdad que uno de los, de los esfuerzos más grandes de esta dirigencia era poner el estadio en un nivel altísimo y, y a la altura de las circunstancias, lo que la liga demanda. Y la verdad que... Muy bien, el, el esfuerzo que están haciendo es muy grande por dejar por, por, por el club lo más arriba posible y es importante que esta primera temporada en la vuelta del Instituto de, de la Liga Nacional claro hace un paso firme y a partir de ahí empezar a construir eh, lo que venga en, en adelante. Pero bueno, en este primer paso han hecho una mejora muy importante, todo lo que tiene que ver la eliminación el acondicionamiento la, la comodidad eh, la verdad que han dejado el estadio muy muy lindo y bueno y ojalá que la, la gente lo disfrute porque viene eh, eh, haciendo mucho esfuerzo y, y la verdad que se merece eso el equipo después pueda de volver a la cancha y, y que que la gente se siente identificada con con nosotros bueno y vos con también imagino con muchas expectativas ¿no? dirigir la Liga Nacional A Este, si bien ya la conocés este, La responsabilidad de llevar a un club eh, Importante en cuanto a que es un club de fútbol De los más importantes de, del fútbol del interior De la República Argentina Con una gran hinchada eh, y, y en esta responsabilidad de Liga Nacional Con movilidad deportiva Donde también va, va a haber este un descenso, los dos décimos el de la conferencia norte y el de la conferencia sur van a jugar un playoff a cinco y el que pierda se va me imagino que también para vos eh, es, es movilizadora esta, este nuevo desafío, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad que como es es, es nuevo en el, en el, de, de tomar el, el cargo de entrenador principal pero la verdad que después de haber estado mucho tiempo Para, para esta oportunidad que creo que a todos en algún momento tiene que haber sido su, su primera vez y, y bueno, muy confiado sabiendo el material con el que contamos, sabiendo el tipo de liga tenemos que jugar nosotros y, y bueno con un grupo de jugadores que vienen de la temporada pasada y, y con algunos refuerzos que pensamos que, que podían darnos la solidez, tanto en los extranjeros como en los nacionales que hemos incorporado Para tratar de hacernos fuerte de local y, y, y que nuestro torneo pase por, por ser un equipo comprometido, eh, aguerrido y que, que defensivamente pongamos en problemas a todos. Y, y la realidad es que ese torneo que nosotros tenemos que, que plantearnos eh, lleve a Instituto a esta primera temporada, a dar este paso firme y, y poder empezar a crecer después de esto. A ver, eh, Maxi ya eh, Maxi Maxi Saez Gorman, con el que estamos hablando, el, el técnico de Instituto de Córdoba. Ya que me lo planteaste vos de esta manera, ¿qué clase o qué tipo de torneo tiene que jugar instituto que le convenga para para tener una buena posibilidad en esta competencia? Y básicamente tenemos que ser un equipo defensivo que, que de local sea muy fuerte. Nosotros tenemos que hacer de nuestra localía una fortaleza que que nos permita después eh, agarrar y salir a, a, de visitantes a tratar de, de tomar los juegos que a nosotros nos den, esa estabilidad que, que necesitamos para estar en esta liga, en una liga mucho más dura que las anteriores, y, y que no va a ser fácil para nada, pero creo básicamente en, en el grupo y en, en el equipo que sabe que por ahí no tiene nombre... Eh, rutilante, pero pero sí tan convencido de que de que como, VIP, como grupo como como equipo podemos podemos hacernos fuerte local y, y defensivamente hacer un equipo complicado para para el resto eh, contento con el armado del equipo contento con con lo que tenés? te faltó algo más te falta alguna posición para cubrir estás pensando en algo para más adelante no, a, a priori este, este es el equipo eh, nosotros Cuando cuando tomamos este desafío sabíamos eh, cómo, cómo iba a ser el, el armado y, y contento también con, con los refuerzos que pudimos traer, con dos americanos que, que conocen la competencia y que, que han jugado bien, eh, tanto Gideon como Cowan y, y creemos que a priori este equipo eh, puede confidencialmente, puede defender como, como una estrella. Y llegando al caso, volveremos todas las situaciones. Nosotros, a priori, queremos fortalecer el grupo y tratar de que el equipo esté bien. Y después se verá con el correr de la liga qué necesidades pueda tener el equipo. Eh, a priori creemos que estamos bien para, para darle pelea a todo y, y poder jugar esta competencia. Y como te decía antes, hacemos bien fuerte local, que es lo más importante en esta liga eso es un plus bueno ese va a ser el título de la de la nota hoy cuando la veas a la tarde en basket en mi iba a decir la página de sí. mi amigo Fabián García en en uno contra uno web tenemos que ser fuertes locales te gusta el título de la nota eh, está perfecto está ahí perfecto. está Maxi que tengas una enorme liga eh, hoy no de la noche frente a la Unión de Formosa Instituto este bueno primer partido la Unión viene con dos derrotas una de local frente a Olímpico 91-87 y la otra derrota frente a Atenas de Córdoba en un partidazo 77-75, no va a ser fácil, viene de perder dos juegos sobre el final, ha demostrado que está para competir, este tranquilamente se les escaparon los dos partidos del equipo Narvarte así que seguramente va a ser un duro escollo para vos, pero que tengas la mejor de las ligas. ¿eh? Vale, muchas gracias, gracias por por la difusión de siempre, y bueno, y ojalá que... que Ahí estamos año, siempre. ...pueda crecer. Ahí está. Bueno, la palabra de Maxi Seigurman, técnico de Instituto de Córdoba, que esta noche va a jugar frente...